Hola, estamos haciendo una nervita. ¿Cuánto tiempo pasa? Creo que vamos a llegar a un segundo más. Con eso me va a estar más que suficiente para probar. Hola, estamos haciendo una nervita. ¿Cuánto tiempo pasa? Creo que vamos a llegar a un segundo más. Con eso me va a estar más que suficiente para probar.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 Hola cuadrada estamos haciendo una pelita. cuánto tiempo pasa, creo que le vamos a llegar a un segundo nada más, con eso va a estar más que suficiente para probar. Hola cuadrados, estamos haciendo una pelita. cuánto tiempo pasa, creo que vamos a llegar.